En los países donde el aborto es legal, España, Francia, los países nórdicos, Uruguay, en nuestra región, eh, hay muchos menos abortos. En Argentina se esta cifra se estima en el orden de 500.000. Desde el inicio de la democracia hasta hoy han muerto 3.030 mujeres como consecuencia del aborto inseguro. Y legalizar el aborto lo que implica es que haya menos abortos y además que no muera ninguna mujer como consecuencia de un aborto inseguro. Consideramos que una mujer que aborta no es una delincuente, no debe ir presa, no es una criminal, sino es una mujer que requiere atención del Estado, tanto en su salud como en su situación social, para evitar que repita esa práctica eh, en poco tiempo más.